Hola, Gabriel. Muy, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos por atendernos. ¿Qué pasa con los salarios de los municipales? ¿Hubo convocatoria de los intendentes? ¿Empezaron a discutir salarios porque los meses van pasando y los salarios van quedando retrasados? Mira, nosotros con fecha 9 de febrero enviamos a los municipios la nota de convocatoria paritaria para los tres distritos. Y bueno, estamos en ese camino. Hemos tenido algunas reuniones todavía no oficiales, pero sí, bueno, con ese p a s p al r a e día. 30, nos mandó una nota de convocatoria paritaria, que、bueno, vamos a estar ahí. San Miguel, hemos tenido una reunión también, y esta semana vamos a tener otra reunión. Y、bueno, en Malvinas también quedó en convocarnos, ¿verdad? porque la verdad es que es acuciante la situación. Los años municipales, como bien decía, son unos más retrasados en la provincia de Buenos Aires, casi en todos los municipios. Así que b、bueno, u estamos n o e camino a eso, a ver cuál es、si、nuestra propuesta. es que Ningún trabajador municipal. e s por debajo del salario mínimo de Itavimón.、Uh -huh. Estamos muy retrasados en ello y bueno, vamos a ver cuál va a ser la respuesta de los ejecutivos. Abel, ¿hubo algún aumento para los trabajadores municipales de José Cepá, San Miguel, Malvinas, en enero o febrero? Mira, en enero, nosotros tuve en... Creo que no, no, en octubre, no, en noviembre. En noviembre fue en Malvinas que tuvieron un 30% más y bueno, que San Miguel dio un 15% en enero. Y José Cepas también dio un 15% al envío. Pero lógicamente la situación que h a d í a d el periodo de los salarios es insuficiente.、Mm. ¿Pero esos porcentajes correspondían a la paritaria del año pasado o, o fue.? No, eso fue. Sí, se cerró l a p a r i t a r i a del、sí. año pasado. ¿no? Mm. Ahora estamos con la paritaria de este año. ¿no? O sea, en concepto de paritaria este año, todavía a marzo, a 20 de marzo, todavía no hubo ningún incremento, ningún gesto t o d a v í a no, todavía no tenemos la convocatoria para el día 30 de José Sepa. San Miguel hemos tenido una reunión la semana pasada y vamos a tener una, en esta semana otra reunión. Y Malvinas también que iban c o n v o c a n d o acá en los próximos días. ¿Cuánto gana un trabajador municipal en, esta, en nuestra región? Mira, hay distintos, s a l a s Yo te voy a decir cómo e s t á n en... Más o menos en un porcentaje, digamos, lo que vendría a ser la media de b á s i c o n o、sí. Por ejemplo, San Miguel está en la categoría 10, 48.558 pesos, ¿no es cierto? Y Malvinas también en la categoría 10, digamos, está en 63.000 pesos, con 843. Y José Sepá, que es uno de los más retrasados, está en 35.627. Es decir, el promedio, lógicamente, después vienen obras, estas o algunas bonificaciones, que eso hace un promedio de 60, 70 mil pesos. ¿eh? Claro. e n t o n e está bastante retrasado, estamos por debajo de la canasta básica, Eso que, lamentablemente. ¿eh? Claro, están cercanos a, a, a la línea de indigencia, sus salarios, por lo menos la parte reconocida en blanco. Sí, sí, tal cual. ¿eh? Así que estamos, estamos en ese camino, vamos a ver. c a á l va c e r la respuesta del Ejecutivo? No obstante, nosotros con nuestra federación que está en la provincia de Buenos Aires estamos tratando de que se conforme el Consejo Provincial del de Salario d Empleo e Municipal para poder fijar un salario de referencia en toda la provincia. Ya no se logró ese acuerdo para juntar a, a todos los representantes de los intendentes y las federaciones en、uh, cuestiones g r e m i a l e s c u e ya tienen una cuestión gremial, para、claro. poder fijar un salario de referencia.、Okay. O sea, de nuestra región, el, el municipio que peor paga es José Cepas y el que paga un poquito mejor es Malvinas. Sí, pero en realidad, digamos, de, están los, los tres están en s t á esta n e cuestión. No puedo decir que es peor. O sea, son sueldos básicos que después de los conformados pagan otras bonificaciones y, todo, y sube un poco más. Pero sí, estamos por debajo de l a c a n a s t a b á s i c a Claro. Claro. ¿Sí? Abel, ¿cuál es el ánimo de los trabajadores? Hay, Bueno, h a pasado ya estos meses. hay... Sí, no, hemos hecho asamblea, s estamos haciendo asamblea en o l lugar de trabajo, todo, y el、uh -huh. ánimo es salir a la lucha.、Claro. Si no hay una respuesta, digamos, concreta, positiva, que no s pueda satisfacer a los trabajadores. Hoy t u v i m o s a las 5 de la mañana en el servicio de recolección, la, la semana pasada t u v i m o s en el Palacio Municipal. Lejos、uh -huh. de s e pase, en el Palacio Municipal de Malvina, y algunas reuniones, hemos hecho un plenario de delegados. De los tres d í a i los j u e v e pasado, y bueno, l o s c o m p a ñ e r o s están d i s p u e s t o s a salir de la mina. ¿En cuánto arranca el reclamo de ustedes? Digo, más allá de que esto, el pedido concreto es que los, los salarios alcancen la canasta básica, que dejen de ser salarios de indigencia, pero en porcentaje, ¿cuánto debería ser el aumento para que eso suceda? Nosotros lo que no queremos es discutir porcentaje,、ah, porque l pasa, por ejemplo, se discute en porcentaje. Uh -huh. Por ejemplo, que vienen de los grandes g r e m e s que se、si、v a a poner, poner para este año un 60%. Claro, un 60%, que es lo que, que está encerrando el juego. Es nada, ¿viste?、Uh -huh. Claro, porque se, por 60%, queremos, 60 de 35 mil pesos siguen sin alcanzar la canasta básica. Tal cual, ¿viste? Nosotros lo que queremos es que en la categoría inicial, que aún son más bajos los, los salarios, por ejemplo, en la categoría inicial, que es la categoría 6 en San Miguel,、uh -huh. es 37 27 mil pesos,、mm. nosotros c r e e m o s que en esa categoría e s el salario、eh, mínimo vital y m o n i l o Eso es una ardua pelea, no es tan sencillo, ¿sí? uh -huh. pero bueno, n o tenemos que pelear. ¿sí? Por ejemplo, la categoría s e i n Malvin a s es 48.709 y la de José Sepasa es 23.704.、Uh -huh. la, las categorías iniciales, ¿ves? ¿sí? Claro. Nosotros en esa categoría queremos pelear el s a l a r i o Mínimo, vital y móvil. Ese es el reclamo que estamos haciendo a los tres departamentos ejecutivos. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las negociaciones y bueno, bueno. cuál va a ser la respuesta. ¿eh? Escapar a la trampa de los porcentajes y pedir salarios dignos directamente. Exactamente,、exacto. tal cual. Bien. Bueno, a ver, quedamos aquí en la radio atentos a, vamos, a lo que vaya sucediendo, con la respuesta de cada uno de los intendentes, ¿Qué? a ver si hay media d de fuerza. Como siempre, aquí en la radio quedamos atentos para poder seguir conversando. Bueno, como no, muchísimas gracias. Y bueno, ni bien tengamos una respuesta, nos vamos a tratar de comunicar para ver cómo se desarrolla. Muchas gracias, quedamos atentos. Un abrazo grande. No, muchísimas gracias a ustedes un abrazo.、Eh. Hasta luego. Gracias. Gracias.